Queridos amigos, les habla Lía Crucet y quiero decirles que los quiero mucho y que siguen así apoyando la música tropical. Este tema se llama La camisa colorada y está incluido en mi último eh, musical, La más grande.